era Porque te amo. <risas> Medalla de plata, Ricky p o b e r i 37%. Y el oro, con el 40% para el patrón Franco Batiato, centro de gravedad permanente, t r i u n f a n d o h o y en los 40 Classic. レァーベルディアロスイカネデー、ヴァーベアデバンブー、ヴァーベルスイカネデロスネスイカロスイスイスイスイカネディスス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 Tía, estoy en Classic. Sánchez, classic. Mañana rufimos a la hora de siempre. ¡Hola, hola! a h a s t a aquí, g u i l l é n Caballé. <risa> ¿Qué te pasa, maligno? La gente me pregunta si, si me caes mal, tío. Me lo está preguntando. Claro, es que siembras cosas y, y luego te toca recoger. o o y e p r e g u n t a d o una cosa en el Instagram de los 40 c l a s s i c Que si no lo habéis visto, tenéis que entrar y verlo porque váyatela. Váyatela. Sí, sí, mejor que lo vean. Pero bueno, básicamente es <ríe> qué canción quitaríais del turno de Jorge. <ríe> Yo esta. Oceans apart, day after day. And I slowly go insane. I hear your voice. ら。て Todo el mundo, buenas tardes, vale, porque todavía es de día. Si esto te lo dijera yo en diciembre, o sea que no tendría dudas. ¿Qué tal estáis? Oye, buenas tardes a todo el mundo. Jorge se ha ido pirando porque hoy tenía una presentación. Bueno, de hecho, está presentando en el Madrid,、eh, Joel López, en su último disco, y claro,、no、ha querido perdérselo. A mí me ha tocado quedarme aquí y ponernos música. Bueno, a ver, me estáis preguntando si me cae mal, Jorge. ¿Cómo va a caerme mal, Jorge? ¿Será posible? Pero hoy la pregunta es: ¿qué, qué canción de los 40 c l a s i c quitarías? なるほど。Claro, もう一回見つけてみてくだ a r ame, dime, もう一度、も n 一度、a う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 y もう一度、もう一度、もう一度、も Abarrotado, hay a 度、o r o limitado y ahora toca う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、o う一度、もう p a t i l l a s que no me miren m a も a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. ペナタンタンタンタンタンタン チューバリトークンザパティアンスケノ a ミレマラパサッチキンザドーディーンプレイオーミスモーラ もう1つ目のコントう1つ目のコントールは、もう1つントールトーントロールは、ロントロートローールは、もう1ロールは、もう1つ目トロールは、もう1つ目のコントロールは、もーー La canción triunfaba, yo apenas tenía 6 o 7 años, más o menos. Kiki D y Anton John cantando d o g o n e Breaking My Heart. Siempre me ha hecho mucha gracia el nombre de ella. A ver, hoy la pregunta es muy tonta, pero a, a nosotros nos viene bien. Yo qué sé, igual lo aprovechamos para alguna cosa estadística, pero yo lo he aprovechado para tocar un poco las narices a Jorge, básicamente. Pero ¿cuál es la canción que quitarías de los 40 Classic? ¿Qué dices tú? Mira, la... todos todo son temazos, pero esta no. ¿Sabes? Eso nos pasa a todos, ¿vale? Que todos decían, ostras, que esto es un temazo muy gordo y tal, pero esta, no. A mí me pasa, ¿eh? Me pasa además con una de las que salen en el ejemplo de antes del vídeo que he puesto en Instagram. Pero ya tengo algunas respuestas. Ana. An, Anaí Marvález, perdón, es que qué nombre más raro, dice cualquiera de OBK. Hombre, no me la hagas esa, j o y r r i a por favor. Nievitas dice, de los 40 solo me cae mal, Guillem. Nievitas dice, solo le caigo mal yo. Dice, por eso escucho su programa. Me parece bien, Nievitas. Es justo, yo tampoco me caigo muy bien muchas veces. A ver, si hay alguna canción que no e s mole de los 40 clásicos, decidlo, hablad libremente. Solo por hoy. Mañana se corta. La, la, mañana digo... la ciudad parece mi amiga. Yes, yes, yes. SALTAR Carlos v e n d í b u s que te viene a rapear En este m a n a j e d e q u i l a de seguridad social Me dijiste me vuelvo loco bailando un r o c o en la plaza del pueblo O、okay, que voy en un barco y no hay prisa por llegar Ya te digo colega que salta conmigo que nunca no p a r e z c a m á s de saltar Que tu pie solo toque en el suelo un momento pa luego al instante volver a saltar Que si canta este rap en la esquina y ellas s o n r e e n al verme pasar Toda s la s chica se s queda n ni y ninguna se va s a l t a s a l t a conmigo digo s a l t a LOS 40 CLASSIC Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you, I see forever, h oh, l so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young, and we both know they'll take us away. Hold me now, touch me now I don't wanna live with o you Nothing's gonna change, my love for u t my change you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 Touch me Now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change, m y l o v e f o r you クラスックラシック。<Classic. S 2> <Classic. S 1> y esto también。q volver a hablar de princesas que buscan.A los pies de su cama eres algo.Yolvidados ya。l o s 4 0 c l a s i c solo tus números uno. Put your hands in the air. Give me all your money. Super regno tango beat de este Bonnie M. No me cuadra mucho, pero bueno, es lo que hay. A ver, hoy he p r e d i c i d o qué canción quitaríais de los c l a s s y v a l e Me sirve cualquiera de las que a vosotros nos parezca bien. No siempre las canciones son a gusto de todo el mundo. Voy leyendo alguna respuesta que me llega también a través de mi, de mi, X, o sea, de mi Twitter. Sergio dice: You're beautiful. Si hasta los británicos llamaron en su momento a las radios de, esta, de su país para pedir que dejasen de emitirla, por lo aborrecida que la tenían. ごめんなさい。Pues bueno, Stop. Steve Winwood, que cantaba este balerí, que luego otros tantos se encargaron de hacerlo más d a n c e y con mujeres con muchos leggings practicando jogging en un gimnasio. Bueno, pero esa ya es otra canción. Oye, he preguntado por c h i n c h a r y tocarle un poco las narices a Jorge, que tiene alguna,、eh, que qué canción quitarías de su turno. En realidad es de los 40 Classic. Leo por aquí a Marbeth. Dice cualquiera de Alaska. Hay veces que pienso que ella os paga un canon por emitir sus canciones. Los 40 Classic. classic. La fórmula original. Con Guillem Caballé. a ver, que el yate no se paga solo, Bonica. El seguro de coche de línea directa es uno de los m e j o r e v a l o r a d o En España. v a y a t e mazo, ¿eh? ¡Valorado! Y otra. ¡Valorado! Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en l i n e a directa.com. Una que utilicé mucho en mi último viaje a Tailandia es、eh, el traductor de imágenes de Google, Google Lens, que enfocas con la cámara en otro idioma y rápidamente te cambia el, el texto al castellano o al ¿Qué, idioma que qué quieras. Maravillano. ¿Sí, sí? Yo lo utilizo para ver eh, si, eh, si conozco, por ejemplo, a una persona、hmm. y pienso,、si、que me, es... pienso que me está engañando. Si está en redes o c i Hago ¿no? registro con el Google Lens, pero que, que, no, que no funciona muy bien.、Sí. Tienes que ser muy famosa como tú, Javier Penedo, como yo. Como famosísima. Para, para que. A, a, a.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 clase. 40 Classic. Grandes bandas de New Romantics Durán Durán y la otra era Spandao Ballet y este el Ordinary Wall. Hoy he pedido que canción quitarías de los 40 Classic exactamente del turno de Jorge, pero eso es para chincharle a él. Voy leyendo algunas cosas que se os va la pelota,、eh, también os lo digo.、Eh. Coco Liso dice más bien que canciones pondría, por ejemplo Despeinada de Palito Ortega o 40 Grados de los s iracundos. Claro, ahora mismo la mandamos al cola, a ver qué dice la audiencia. No, muy buena selección, eh. Para disjockey, la próxima vez te vienes c o n m i g o cocoliso. you If... Still ocho、so、en Canadá. Seguro que ninguna de Michael Jackson vamos, s estaría g u r í i ninguna Michael m o Jackson de e s en las que vosotros degollaríais, quitaríais y odiaríais de la lista de que ponemos aquí en los 40 Classic. Buenas noches a todo el mundo, son las 9 y 3 minutos, 8 y 3 si estáis en Canarias. Que tengáis una buena tarde, noche de primavera. Ya sabéis, a los alérgicos mucho a n t i e s t a m í n i c o Y al resto, hoy he propuesto en la pregunta de la noche. ¿Cuál es la canción que quitaríais de los 40 Classic? Y para fastidiar a Jorge, he dicho, y exactamente de su turno. La respuesta es en el Instagram de los40classic.oficial. Los y hay abiertas hasta mi Twitter, por si os apetece también contestar ahí. También la pregusta ahí. Vale, tenéis tiempo hasta las 11 y así nos reímos un rato. Hay algunos que dicen, tu madre mía, madre mía. ¿Cómo vas a quitar a Prince? ¿Cómo vas a quitar a c ó m o vas a quitar a estos? Pero hay gente que es así y la música, pues, tiene eso. Como gustos no hay colores. Caballé. En los 40 Classic. Hay u s t o s hay colores y hay gente que no le gustan los clásicos así como así. No hablo de David Guetta, h a g o de clásicos clásicos de verdad. Por ejemplo, Pedro Sánchez dice que el Losing My Religion de r e m no le gustaría, ¿vale? O, por ejemplo, José Antonio, y lo dice así en Twitter, dice que cualquier tema de Prince no lo soporta. Yo a veces a vosotros no sé por dónde pillaros. También os lo digo, ¿eh? Los 40 Classic.、Y、hoy estoy preguntando qué canciones quitarías de los 40 Classic. Exactamente del turno de Jorge, pero ¿cuáles de ellas, ¿vale? Es por chincharle a él. ック <classic>, 40 Classic, te damos la mejor mezcla de números uno. Pop. b a l a d a s La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Lotus なぜなら。 Como dice ella, es la grandísima Bonnie Tyler. Ojo que hay una coincidencia en canciones que, que no gustan, ¿vale? Por ejemplo, Carlos Rodríguez Álvarez dice la canción Ella, de viceversa, no puedo con ella, apago la radio. Y luego en Twitter veo Melón que dice Ella, ganas de matar al oírla, tú verás. Recuerdo que yo solo estoy leyendo vuestros mensajes, ¿eh? Es la remezcla que hizo Todd Terry de este clásico de Everything But the Girl cuando a ellos les dio por tocar drama n d bass en sus canciones. Hoy he preguntado qué cantemas de los 40 Classic quitarías.、Um, dice Javier, dice cualquiera de fito. ¿Qué dice, loco? Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40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 I see you comb your hair and give me that grin It's making me spin now, spinning within Before I melt like snow, I say hello Y somos tan buenos que hasta nos criticamos a nosotros mismos. Si alguien os pregunta, escucháis los 40 Classic, obvio. Los 40 Classic. Solo tus números uno. por ejemplo, Yo, en esta versión que、eh, perpetran los West Life, yo pondría la original de Billy Joel, el Upton Girl. Pero, por ejemplo, vosotros tenéis vuestros gustos. José Antonio, a través de Twitter, me dice cualquier tema de Prince. No lo soporto. ¿Pero qué me dice usted, señor? ¿Cómo va? Bueno, en fin. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. c l a s i c Sevilla. Sevilla. 94.8. Pues fíjate que buena noche se ha quedado. Son las 10 y casi 4 minutos, las 9 y casi 4 minutos si nos escucháis desde Canarias. Estos son los 40 Classic. Yo soy Guillem Caballé. Escuchas la mejor música posible de todos los tiempos. Y como soy así de puñetero, hoy he querido tocarle las narices a Jorge, que es el que viene justo antes de mí. Y he preguntado en el Instagram de los 40 Classic que qué canción quitarías de su turno. En realidad es de los 40 Classic, pero por chinchar le digo de su turno. Si te subo alguna, dímelo en el Instagram. Los cuarenta Classic Punto Oficial. Vale, así le das al like, la campanita, nos sigues y esas cosas y te enteras de todo. Shit.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 ピエロは a たに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのためのために、私たちのために、私たちのために、私のために、私たちに、私たちのために、私たち right you 先生 A ver, la ropa para mañana. ¿Qué tiempo va a hacer en España? Mañana 9 de abril, jueves. Se espera un día de transición hacia un tiempo más estable y cálido con un ascenso generalizado de las temperaturas en la mayor parte del país. Es decir, que va a hacer calorcito, pero llévate una rebequita por si refresca. Es la típica predicción de las mamás. Siempre igual, pero es de la Emet. Clasic te damos la mejor mezcla de números uno. o、oh. mejor mezcla solo aquí los 40 classic solo tus números uno Que vosotros quitaríais de los clases exactamente del turno de Jorge por chinchar Paula Oviedo 57 dice: Todas las ñoñas romanticonas. Bueno, eso sí, ninguna de las de Laura Bossi, por favor, que me gustan mucho. Besos, bellos, besos a ti, Paola. Los 40. なるほど。 Rolling by like thunder now as i look Nuestra querida Celine Dion, que por cierto, mañana se ponen ya la preventa, si estás ya preregistrado, los conciertos de Celine Dion que va a dar en su residencia en París los meses de septiembre y octubre. Ha aumentado fechas, por cierto, porque vamos, ya la Peña se ha visto, dice: Mira, me voy a París, voy a un concierto de, de Celine Dion y lo que toque, un corazón.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 Clásico. The、Classic. t o s números, u n o Alejandro, que me piro. Mónica, ¿tú cuál canción le quitarías a Jorge? Te diría A El Stand By You de Pretendes. r Es、sí. una canción absolutamente preciosa,、sí. pero la ha puesto Jorge esta tarde a las 5, cuando recogía al niño del colegio. Y, y me han dado unas ganas claro, de irme a dormir no, no. la siesta. Los 40 Classic. <risa> la fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. En el sorteo del Euro Jackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido. d o s cuatro, d i e c i soles é veintitrés, i veintisiete, s s cinco y ocho! Recuerda, ahora con el Euro Jackpot de la once, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Once. Ahora y siempre, bien jugado. Las 10 en Canadá. Bon j o v i me encanta porque contiene esa atmósfera de noches largas y calles vacías, ¿verdad? Y aquí te ofrecemos este pequeño refugio para resguardarte de la lluvia con tus números uno. Hay más después de Guillem con un auténtico desfile de seducción, el de Lady Marmalade. Bienvenidos. Los 40 Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Vienes con My Soul s i s t s